Isaías capítulo 38 En aquellos días e z e q u í a l se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo Jehová dice así: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió e z e q u í a s su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró e z e q u í a s con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a e z e q u í a s Jehová Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti. Y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de a c a t diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de e z e q u í a s rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: No veré a Já, a Já en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, Como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la liaga y sanará. Había asimismo dicho e z e q u í a s q u é señal tendré de que subiré a la casa de Jehová?